Ya bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las mañanas de día viernes hoy por FM La Caterra este año vamos a estar saliendo todos los viernes a diferencia del año pasado Séptima temporada del informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y ayer Pablo Barata, que está en camino desde Retiro, que se viene desde el otro lado del mundo para para llegar a, a la ciudad de Buenos Aires, para llegar al barrio de Barracas, eh, me decía ayer... Que eh, hoy es un... Me, me contó ayer el número de este enreando no lo puedo creer. Tiren un número. ¿Qué, ¿Cuántas veces hicimos este programa? Estoy acá, primero presento, perdón. Eh, estamos con el chino del otro lado en los controles. Eh, inaugurando también la operación en el enreando las Mañanas, ¿no? Eh, y con Pilar y el Polaco, compas de eh, Radio Semilla y DTL. Que también van a estrenarse en el enreando las Mañanas el día martes. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Todos contentos de estar acá en la caterva tiene un estudio y una casona divina Y bueno, sí, estabas preguntando ¿Qué número de Enredando sería? Sí, eh, bueno, séptima temporada Y son 52 semanas por año Pero en el verano hay vacaciones no sé. Vacaciones que largas en general Nos tomamos sí, sí. vacaciones Y deben ser 40 por año 7x4, polaco. Ni no saber. Bueno, eh, es el programa número 4110. O sea, es algo increíble, no lo puedo creer nunca. No sé cuántos programas conozco que hayan tenido tantos programas al aire. Pero bueno, aquí estamos inaugurando un nuevo año en el Enredando las Mañanas. Como decíamos, estamos esperando a Pablo, que está llegando para continuar hasta las 12 del mediodía en este Enredando las Mañanas. Y hoy va a ser un día eh, con muchas visitas acá. Ya por empezar, somos bastantes eh, en el piso y nos, va, nos se va, van a estar acompañando Eh, los compañeros trabajadores de la línea 60 que, que son vecinos ¿no? que además son vecinos están acá en el barrio de barracas que siempre nos cruzamos en algún piquete cada vez que quieren avanzar o quieren no otorgar aumentos de salario y demás en este caso van a venir porque del ministerio de transporte sacaron una resolución por la cual quieren acortar los ramales de de el colectivo y también cerrar tres otras líneas eh, de colectivo por lo cual obviamente están eh, a, en pie de lucha y vamos a estar hablando de, de ellos de su recorrido también como eh, en la emblemática línea 60 ¿no? podríamos decir la emblemática decir. como decís vos además tengo entendido que este fin de semana van a tener una reunión allá en la zona norte entre los laburantes de la 60 y los usuarios porque como decías vos Aldana el corte de ramales, bueno, deja un montón de gente fuera y para poder llegar a su, a su destino van a tener que tomar más colectivo. Es decir, imagínate lo que es eso. Es una medida que afecta no solo a, a los pasajeros, digamos, los trabajadores que todos los días se, se transportan para llegar a sus trabajos, sino obviamente a los laburantes porque eso implica muchos menos puestos de laburo. Y, y es un tema que no se habla, digamos, del el transporte público, ¿no? O sea, la, la calidad, la mala calidad, lo lo caro que es lo que pagamos por eh, viajar en la manera que viajamos y cómo afecta eso la calidad de vida, ¿no? Sí, buen día... Muchas gracias por, por alojarnos por un momento, eh, siempre con, con la calidez que la caracteriza a la Caterva. Eh, no, y se me ocurría también, lamentablemente, que siempre están presentes las tres patas, digamos, en este en este armado, ¿no? Cada vez que se perjudica a la gente, las tres patas que es eh, el Estado, ausente o con, o con connivencia, la parte privada que es la empresa y la tercer pata que es la burocracia sindical, digamos, y en este caso claramente la UTA eh, a nivel histórico eh, entregó entregó los derechos, entregó luchas, entregó todo y la línea 60 es una, uno de los bastiones digamos obreristas y clasistas que que, que se opone a esa conducción de, de entrega, ¿no? Sí, hablando de burocracia sindical, ayer se juntaron los los eh, principales dirigentes de la CGT, por primera vez no en el año, es una cosa de loco, cuántas veces salimos a la calle, todas las medidas que con las que sigue avanzando el gobierno nacional sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y ayer por primera vez se juntaron a ver si es una movilización el 4 de abril de, de paro, ni hablamos, ¿no?, Eh, otro de los temas que vamos a estar hablando aquí en el enreando las mañanas es del fútbol femenino profesional este una conquista histórica también eh, un inicio no de, de o sea un resultado una lucha que viene de muchos años pero también es un inicio porque no hemos ganado todavía falta mucho recorrido eh, y para saber también los detalles de lo que significa digamos esta victoria en que en eh, términos eh, se, se conquistó lo que es la profesionalización del fútbol femenino, vamos a estar hablando con Florencia que es la coordinadora de hinchas y quiero decir que este bloque también nos lo produjo Jacinta de Andréis que es una compañerasa, miembro de Boca Pueblo también, que nada, nos produjo este, este bloque También vamos a estar hablando de con los compañeros y compañeras de Los Pibes, una organización de aquí del barrio de La Boca, porque hoy también Se cumple un aniversario del natalicio de Oso Cisneros, un militante popular asesinado en el año 2004 y como todos los años se hace eh, un aniversario y también van a, a inaugurar un local de recicladores de La Boca. Así que vamos a estar hablando y después del enredando nos vamos a ir a, a la actividad para acompañar a los compañeros y compañeras. Quien cumple años también es la grandiosa Norita Cortiñas, 89 años cumple hoy... Así que estábamos tratando de, de ver si la podíamos saludar al aire y también charlar un poco de cara a lo que va a ser el 24 de marzo, 43 años del golpe cívico-eclesiástico militar, eh, que bueno el domingo esperemos que sea una multitudinaria marcha en repudio también a las políticas represivas de este gobierno y de, de avance contra todos los derechos eh, humanos y todos los los derechos que tenemos están siendo este golpeados por el gobierno nacional eh, nos, no sé si el chino hoy la verdad es que el chino no sé, le, se merece comer la docena de facturas porque <ríe> venimos eh, no le hicimos la grilla como se supone que deberíamos hacerla este, no sé si nos tiene preparado un tema musical para, para arrancar así que ya, ya se lo dejamos como tarea y le estamos acá reservando Eh, media docena de facturas Para que las coma él solo Media docena, me parece que ya Ya las estás este mira acá hay cuatro facturas, les contamos con Los oyentes, y hay tres pedazos de tres Con lo cual podríamos decir que se Podríamos, podríamos estar llegando A la media docena, ¿no? Sí, re podemos reservar también Al compañero que, que viene al galope Que esperamos que Que venga pronto Así salimos del aire Pilar y yo que nos encanta participar, pero también eh, venimos a aprender, eso le contamos también a la audiencia, venimos a ver cómo de qué se trata esto, sería nuestra eh, nuestro debut el martes, después de años de, de radio en el Enredando, eh, nos estamos animando a tomar un día, así que muy contentas y contentos de, de poder también participar desde este lugar. Buenísimo. Bueno, nos vamos de este primer bloque del Enredando con un temita musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.